volvemos a lo que es Oiga Olga eh, por ahí con un tema viste medio raro pero que el tema musical anterior ah. que es eh, es algo nuevo que estamos, eh, sí, estamos experimentando. experimentando con la música claro. y hemos logrado esta sintesición claro, ¿no? Claro. Claro. Sí. Bueno, está en los watch tour está la nueva música de Oiga Olga bueno después veremos si es bueno o no digo pero es una experimentación eh, <risa> que puede ser en algún momento ya veo que es un hit hit del Olga. De Sale de 40, eh, los 40 principales y nos llenamos guita. Los cuarenta principales. Eh, bueno. Bueno. Imagínense. ¿eh? Oh, bueno, financiamos bueno, el Olga de acá pasar. porque fusionamos música. Nosotros nos encanta tanto, hay temas que nos gustan tanto que mandamos dos a la vez. Dos juntos. Para ver qué pasa. Para ver qué pasa. Dos cosas ¿Se de entiende? Una tercera espectacular. Por ahí, por ahí, eh, viste. Estamos jugando, estamos jugando. Claro, es como que no, no sabemos. No, eh, en realidad no, decidimos no, dec todavía. no decidimos claro, en cuál Entonces dijimos, va, ah, mantemos los dos juntos Así somos nosotros Así somos. ¿Y, ¿Y cuál es? Bueno, volvemos un poco A la seriedad De lo que corresponde a este programa Que es Oiga Olga Eh, sí, yiza es por la seriedad, es la seriedad. Claro. Eh, estamos volviendo de las vacaciones digo para comentar un poco de que por ahí nos para ven nos acá entiendan. nos entiendan un poco o sea, que nos tengan paciencia eh, después de unas largas vacaciones necesarias eh, bueno nos cuesta arrancar viste como que qué difícil no, es fácil, no, es no no no pero lo estamos logrando de a poquito lo vamos logrando Con respecto al tema de, de la pregunta que hoy Cami le decía tan tan bellamente. Bienmente. Bienmente. <risa> eh, si fueras un superhéroe ¿Cuál serías? Superhéroe claro. o heroína si quieren utilizar esa palabra. Esa palabra. Bien, claro. Eh ¿Y por eh, qué? Y porque, ¿No? Y acá nos no, hay un parque no, bueno, hay dos que nos dijeron que les gustaba la la consigna seguimos insistiendo la idea es que nos pongan ¿no? no solo que nos gusten o sea si quieren poner me gusta también les encantó la consigna ahora si pueden si en una de esas dice ah que bueno yo sería la hormiga atómica super hijitos Su super super hijito. Super hijito. nacional y popular <risa> eh, bueno acá mira te digo hablando de na no nacional y popular pero sí latinoamericano latinoamericanista Agustina dice que el chapulín colorado. Sería. Eh, era un tipo común, despistado y que enfrentaba sus miedos. Bueno, los Bien, enfrentaba con un martillo. Eh, Agus me parece que está de, yendo a terapia, de terapia de porque dice no. era un tipo común, despistado y que enfrentaba sus miedos. No, sí, no sé si los enfrentaba porque yo tengo imágenes y recuerdo del chapulín colorado así como temblando, ¿no? Sí, eso es porque la chiquitolina no era tan chiquita. No era solamente que se da con la chiquitolina, ¿viste? Le temblaban las manitos al chapulín colorado. Digo yo. Ponele. Ponele. Eh, enfrentaba al tío Sam también, ¿no? Sí. Que lo representaba Don Ramón. Rodamón. Claro. Mm -hmm. eh, yo recuerdo que tenía sus bolsas de, de dólares que pegaban con eso. No es personalmente no es uno de los héroes que digo wow tiene Coraz, un como sí. es que se llama el martillo ese el rojo. chipote chillón chipote chillón sí. oh, pero bueno pero se respeta le salía bien siempre todo es eh. claro si sí, si sí, tenía mucho sí, sí, sí, mucha eh, suerte si sí, por ahí lo podemos llamar ahora A ver oh, si. <ríe> que nos ayude en este día tan frío y tan nublado eh, después dice Max Power nuestro amigo Max Power Max eh, Power que ya con ese nombre obviamente claro. que sería Superman y él dice mismo yo sé, sería Superman porque puedo puede volar a donde quiere mira quiere volar Max quiere volar Max lo, lo dejamos ahí lo dejamos ahí lo, lo dejamos, dejamos ahí eh, después María Ang h a eh, dice la mujer maravilla una heroína con mayúscula haciendo referencia que habíamos olvidado a, la, a la. pero no hay muchas heroas o heroínas. Eh, no, no hay. No hay tanto. Además ¿Hay, hay más. La Mujer Maravilla la te, mujer digo... maravilla, te sí, No, era los sí. Cuatro Fantásticos, es una mujer. La Invisible. Sí. Sí, después ¿Pero ¿Cómo se llama? La Invisible, ¿no? Claro, sí. La Invisible. Sí. <risa> <invisible>. no sé. <risa> Debería tener un nombre. Bueno, acá Marcelo Navarro se pone un poco se pone un poco más serio ¿Es y ¿Eh? La hermana de los hermanos fantásticos ¿Se acuerdan de los hermanos ¿Los del anillo? Que era Eso estaba bonito Ah, de, de oh, y, no, pero... cubeta <risa> con claro, agua Y el otro estaba... eran, eran re inútiles Su, su forma no, de Pero decir era Eran complejas Y parecía oh, que sí. no llevaban A ningún lado Pero Terminaban siendo efectivas Pero Pero no tenían Superpoderes así Como características Se podían convertir En lo que quisieran No Error eh, La chica se convertía En animales Y el chabón el se, se, se podía convertir sí. En una cubeta con agua Ese sí es un pedorrísimo. Era una ¿verdad? cubeta con agua. Pero lo querían hacer lo útil. Yo creo que se convirtieron, no sé, en... No sé, no me acuerdo bueno. bien. Pero no, pero se ve Ay. que todos recordamos la cubeta de agua porque ahora <risa> ha como un antes y un después de decir ¿qué, ¿Por qué? ¿Por qué sí. se puso...? Bueno, después Marcelo Navarro se pone un poco más serio y dice que sería el Che. Que es un héroe, es un héroe popular. Pero bueno, estábamos hablando de héroes un poco más... Eh, de ciencia ficción claro. en realidad y bueno dice que que para poder cagar a patadas en el horta unos cuantos que la usan de símbolo y después votan a ex menemistas no necesitas eh, digo Marcelo no es necesario hacer el che, ser el che <risa> para ir a, a la trompada si uno quiere no estamos apología a la Además, violencia no era, no, era no, algo característico no, del che tampoco ¿no? Decía, de pues, qué cagar a trompadas así no no era, no era lo que un superhéroe. No. no, no, era un héroe obviamente, un gran héroe popular de nuestro pueblo latinoamericano. Sí. Eh, bueno, pero ahí estábamos hablando de eh, como dice I Isaac Simon, plantea de Dufman. ¿Por es qué Dufman? Bueno, Dufman. Bueno, ¿ves? Es, es, me encanta, me encanta la de que haya diferentes eh, comentarios sobre el tema, ¿no? Por un lado, Marcelo, que, bueno, plantea algo un poco más serio. Eh, y por el otro, Dufman, que dice que para el mover el paquete. Esa, mirá. Es muy buena. Dufman, Duz... Sí, eh... Bien. Además, como moví a claro. Eh, no... Sí. <risa> ¿Qué hice yo, viste? Eh... Bueno, eso es más o menos lo que estuvimos hablando hasta ahora eh, Sigan sigan opinando con esto Opinando en el Facebook eh, de Lolga De Lolga Vázquez, tenemos todo, todo el día para poder hablar al respecto Por lo no menos dos horas más eh, de, de programa Vamos con un tema ¿Eh? Y volvemos en un ratito nos engañaron a través de todos estos años, con sucias promesas de alcanzar perdaño Se llevaron nuestras riquezas naturales y nos dejaron corrupción Más fuga de capitales, tales males mentales No sabes cuánto vales, no situaciones sabes. desiguales, conceptos individuales Te engancharon con realidades espirituales Te pintaron rascacielos de cristales, ¿Eh? celulares y otras mierdas poco fundamentales ¿Y qué tenemos? Solo problemas sociales Malos modales por valores morales espirituales ¿Cuáles seres mortales tratándose como animales con viviendo como neandertales ni niños turbiendo los portales sin recursos vitales, ni educación, ni techo, ni hospitales desechos industriales y más problemas, esos ambientales de Cuba una en sí, combinación de pensamiento, bomba flow, corazón, resistencia y cuerdas vocales seguro política asesina, al pueblo entierra la espina la lucha aún no termina, aún don't cry for me Argentina los hermanos la malena, sangre de la misma vena, esta vez condena Latino, vamos a romper cadenas de Cuba a todo el tiempo, son Andri, cambio y fuera. ¿Quién más que tú, tú misma, Latinoamérica, sí. puede explicar la situación por la que pasas trágica? Viviendo cada ciudadano, la prueba práctica de la tragedia. El continente constantemente azotado por corrupción, droga, violencia, miseria. Si seguimos en las mismas quedaremos para la historia, adinerados explotando a los humildes. Dictaduras que espantan, los ricos derrochan plata y nada gastan Los pobres derrochan vida hasta que se gastan La ciudad consumo, industrias y humo Esto lo han transformado en relajo puro Donde nadie ni nada puede estar seguro No hay que dudar que es una mierda, el modelo neoliberal Y donde quiera que se aplique siempre va a ensuciar La bomba tiempo acaba de estallar los países se rebelan, aunque tiranos no quieran Si te quieres liberar de genocidio, latino, las batallas nos espera Adelante latino, rompe dictadura, América es la casa, tu raza solo una Cuba los convoca, alce en la cabeza, en la unión radica, nuestra fortaleza. Adelante latino, rompe dictadura, América es la casa, tu raza solo una. Argentina los convoca, alce en la cabeza, en la unión radica, nuestra fortaleza. Dicen que el mundo ya no va a cambiar, que no insistamos, resignación nos pide latinoamericanos. Dicen que fuimos derrotados, perdimos una guerra y ahora hay que resignarse a vivir en esta mierda. Donde somos tratados, programados como ganado, no todo puede medirse por la leyes del Porque tus cálculos pueden causar estímulos Para revoluciones que se te vuelvan obstáculos Y yo creo, estamos en la dulce espera Si te quedan dudas, solo mira pa' afuera El diluvio un, un pueblo ardiendo que está hundido en el lobo Sin nada que perder, dispuesto a todo Que ya no compra más, el mundo esté de fantasía En donde avanza la hambre, avanza la tecnología Donde nos siguen vendiendo el sueñito americano los mismos que tiran la piedra y después esconden la mano Hay el ser humano, parece que nunca aprende tropieza da tumbo, no cambia de rumbo Pero no me derrumbo, estoy aquí parada Como Latinoamérica no estoy derrotada Es una misma voz que va retumbando en el planeta La gente está cansada de ser la marioneta Aquí con hermano de causa yo malena Como dijo Zoandri, rompiendo cadena Llegó la hora de recuperar nuestro destino Salir a la calle a la batalla latino Adelante latino, rompe dictadura América es la casa, tu raza solo una Cuba los convoca, alce la cabeza, en la unión radica nuestra fortaleza. Adelante latino, rompe dictadura, América es la casa, tu raza solo una. Argentina los convoca, alce la cabeza, en la unión radica nuestra fortaleza. Venezuela, Bolivia, unión es fortaleza. Chile, Perú, alce la cabeza. Nicaragua, México, unión es fortaleza. Brasil, Uruguay, alce la cabeza. Paraguay, Colombia, unión es fortaleza. Salvador, Ecuador. Sa América Latina, una fortaleza, América Latina, una fortaleza. Una fortaleza. Estoy masticando la tiniebla desenruñándolo, todo lo que tan cierra un mensaje. Al compás de lo que siento, boco y encuentro. Me muetro en la sombra ylando Ni en el cerro te veo Casi te veo Y muera la herida que tengo Que casi tú me elevaba pero encuentro Ese sabor que me aún hace siento Tengo el paso que me Cuando vengo y cuando voy Tengo un fuego que todo lo mete Tengo todo lo Thank you. vemos escuchando un tema de branca leone una de una banda amiga hermana de Olga vázquez eh, que de ahí sale el nombre de nuestro auditorio que se llama brancadale leone en honor a nuestros amigos de la branca que siempre siempre con la mejor y con todo el aguante nos ayudaron y creo que hasta casi lo hicieron ellos este auditorio hermoso que hoy tenemos como olga vázquez Y bueno, eso, así que para la próxima fecha que estén tocando acá, seguramente van a darse una vueltita por el programa y nos van a comentar un poquito de ellos, unos discos y etc. Eh, ahora nos toca, nos toca el tema bizarro del día. El tema bizarro del día. ¿Cuál sería? Eh, comento, si quieren. Enmarcado dentro de... La tragedia deben verlo, para que no lo sabe, ¿qué es lo que sucedió? No, la tragedia, creo que todos sabemos. Eh, hace un par de días, no sé muy bien la fecha, eh, entró un tipo, estaban, era la, el la, estreno, la el estreno Batman. Batman, el caballero de la noche, ¿no? de la noche asciende. Eh, la última película la de trilogía de este... Bueno, no me acuerdo el el nombre del del director lo estoy buscando aquí pero no no no, no lo puedo encontrar eh, y en Denver, Denver, Colorado entró un tipo con máscara de gas con una metralleta, balas, una bomba de gas y empezó a cagar a tiro a todo lo que estaban sentado ahí eh, y bueno se produjo una de las una de las últimas tragedias de Estados Unidos que ya lleva Quién no le llama la atención a nadie? que ya se iba un par. Nadie, eh, ni, creo que ninguno de los que escuchamos que esto de Ciudad de Estados Unidos nos llamó la atención. Digamos. No Además es gracioso porque el tipo entró con una ametralladora todo y nadie, o sea, la gente lo tomó como como que fue vestido a ver el, el no, como no. si hubiera venido vestido de, no sé, de, de Harry mucha, Potter. mucha Harry gente Potter. dice que creyó que era parte del espectáculo, digamos, como que era una especie de de, de intervención. De intervención y Y acá dice, por ejemplo, eh, acá hay una un Jacob no fue el único que creyó que estaba viendo el montaje, un montaje, dice. Salina jordan estaba todo tan sincronizado que parecía parte de la película. Cómo saltaba la sangre al lado mío. Claro, pero no fuiste a una sala claro 4D, qué sé yo, pero es... ¿Por qué es loco? Estás muriendo en el medio, o sea, está todo bien que sea 3D que la que los efectos especiales se han sean no increíbles pero claro no, no. hay un parte de que sentís la sangre calientita del otro, de otro eh, te... te hace ruido por lo menos ayudame ¿viste? dice bueno que, no, que estaba todo sin, tan sincronizado que parecía parte de la película tan sincronizado pensamos que eran efectos especiales dice y un montaje porque sabían, sabíamos que querían hacer algo grande para el día del estreno le fue bien fue algo grande <ríe> fue algo grande no se sé... tomó her Se cargó el chabón, hay un color ustedes vienen a la cara, sí. un coloradito bastante... ¿Saben cómo me llamó la atención? Pobre de amigos, diría sí. mi abuela. Eh, y nada, qué sé yo, viste, un es como... Un coloradito pobre de amigo. Sí, dicen que tenía, digamos, el típico perfil de, de estos asesinos en masa de Estados Unidos que era introvertido, claro, como te... muy inteligente... Bueno, los típicos perfiles. Claro, de... como la ley del orden te tira, ¿viste? Claro, la... Como <risa> la ley <es, risa> del order. Claro, te tira toda la teca esa. Sí. Eh, bueno, también lo más interesante de todo esto, ¿no? Es eh, eh, una nota que, que salía por, por bueno, por el Facebook y un poquito sobre también en marcha y algunos eh, portales alternativos que lo que planteaban era, sinceramente, esto que lo que tiene trasfondo todo esto, ¿no? Un Estado tan represivo, represivo para un montón de cosas eh, que es ilegal en muchos de los Estados, en algunos Estados han, superan el Estado argentino pero en los Estados Unidos que es ilegal la marihuana la el racismo que hay qué sé yo, un montón de... Y a la par la facilidad para conseguir árboles, claro, también eso es lo de... Eso, eso mismo eh, van a, Bueno, hay películas como como de Michael Moore que plantea esto mismo de que van a un supermercado agarran las armas cargan y se cagan a tiro eh y que no se lleva a ver, ¿no? La culpa ahora es de Batman o de algo repetitivo, digo, las claro. masacres en las escuelas que hubo en Estados Unidos muchísimas veces, digamos, son como situaciones que se repiten, donde siempre hay como un chivo expiatorio, son los videojuegos, es Xbox, o, sea, Osborne, en ese momento, o, sea, o digamos algo, claro, Mary Manson, pero que en definitiva, digamos, la, la, la real culpable claro, es la sociedad, también, la digamos, sociedad podrida, un estado represivo. Incluso Michael Moore habló de este caso y y, y hablaba de esto que de todos los países donde se venden armas, todo o sea, Estados Unidos, es que mayor vende y, y casi sin ninguna restricción, incluso hizo una película acerca de eso, él va a pedir un arma y le y llena la... un formulario y se la dan al toque y, y habla de que también es, es un país en el donde hay mayor violencia que en otros países, o sea, Estados Unidos... Como que tiene todos esos casos, bueno, de... de... Claro, lo que decíamos. Por eso que a nadie le llamó la atención, me parece. Haber escuchado, bueno, pasó en el estreno de la película de Batman en Estados Unidos. Ah, está bien. Lo gracioso fue acá, en Argentina, como que hubo unos un par de, de notas que vi ahí por la televisión. Que habían hecho a los chicos que iban a ver Batman, y capaz la notera capaz le preguntaba, ¿y a vos te da ganas de matar ver esta película? Una las cosas, ¿viste esas...? Esas preguntas sí. bizarras que, que se lo toman en serio, en realidad. Claro, ¿sabes? no como las nuestras. Que <ríe> <Claro. nos pedimos. risa> y el chico se le quedaba mirando y le dice, no, sé que es una película, le, le contestaba a la, a la mujer. Y claro, o sea es como que se empezaron a cebar ahora, bueno, a ver qué va a pasar en el estreno de Batman en Argentina, ¿viste? como antecediendo a algo. No, no, sí, sí, bueno, es la prensa amarilla para todo sí. lo que está. Sí. Si sí es interesante esto, lo queríamos tocar, digamos, porque aparte, eh, dentro de lo que es eh, la familia de Olga de Olga, en caso caso, yo fui a ver eh, Batman. Batman, me encanta, me encantan todos los superhéroes, por lo general. Eh, y bueno, estábamos hablando de eso y dijimos, bueno, hay que hablarlo, Hablemos hay que tocarlo, ya que ver qué piensa la gente también sobre sobre este tema. Acá hay hay, hay algo específico. Espléndido. Dice que el presidente Barack Obama dijo estar estupefacto. <risa> Buenísimo. Abre comillas, claro. cierra comillas con estupefacto. <risa> estupefacto. Horroroso y trágico tiroteo en Colorado Por el horroroso y trágico tiroteo en Estupefacto. Bien. Bien. Como que le llama la atención, así como... Bueno, igual están acostumbrados a masacrar, ¿no? Claro, digo... a claro, a claro. Están acostumbrados masacres, a estar por masacres, ¿no? No, lo que me pareció interesante, esto que decíamos que son características de la sociedad, es que, no sé en qué nota estaba leyendo el otro día, que hay un montón de adeptas ahora a, a, al asesino de Denver. Como un montón de mujeres empezaron oh, a, really a publicar... ¡Oh, eh, Ay, que les parecía muy atractivo y que... ¡Ah! Es muy loco, ¿no? Hablando, hablando de, de frikis. Cosa, claro. claro. Bueno, es, es, bueno, dice que lo, la gente de ahí, dice, ellos viven cerca del Instituto de Columbia. Columbia, okay. que es, es lo que mm. había pasado con los pibes que, que entraron con revuelos, mataron a un par. Donde en 1999 se produjo la matanza, que dejó un saldo de 13 muertos y 24 heridos. en este? Murieron 12. Llegó, no llegó. No llegó a cumplir no, no, el récord. Pero estuvo casi. Ese es nuestro humilde análisis. ¿Ven político y chistón, social, social y chistoso no sé yo ¿viste? es como eh, la idea de acá es como comentar un poquito de lo que con respecto a esto que pasó en Estados Unidos entonces <risa> <risa> ¿Sí? a ¿Ustedes también le dieron dónde está? Este ¿Vos sabés que está yo agarro? Yo sé en, en el año pasado eh, cuando fue en el Uruguay Ah, mira. en fue fra... le, le hicieron en fraivento esto. Claro, porque sí. no asistía al Mercosur. Acá esto, sí. ¿sabes qué hago? Sí, ¿Ves en esta parte de acá? No, no, no, no, no. Le pego acá una calcomonía. Y por ejemplo, te viene un te viene un cumpleaños, te viene un fin de año, no tenés que regalar, ¿sabes qué? Que da como un sí, duque. Claro, claro, Nos recuerda, que abro. Ahí está. Viva Perón, okay. viva Perón. ¡Viva, viva. Perón! Sí, sí, viva. Hola, calles. Bueno, eh. viva, ah, ¿Y, ¿Dónde tiene la Baty Cueva allá en Uruguay? Porque yo a veces paso, viste, tomo el busquero. ¿Eh? ¿Eh? Mariscal de Tibarrivia. ¿Mariscal de Tibarrivia? Es, la Baty Cueva, ese. vos tenés que ir derechito por ahí. Te, te por queda como a 7, 8 kilómetros, ¿no? Ese, de... Te queda lindo, eh. ¿De Asunción? Con la Baty Bicicleta llega Rápidamente. A ver, hijos míos. Empieza la batir Reunión. Vamos, por favor. Bar... Ya han comido bastante. Uy, el patrero, caro. No, no, no, no. no, no vamos, yo no comí nada. Vosé... Vosé ten garota? Poquito... <risos> por acá, por favor. ten doide garotos. <risos> que te le dice el lector artérico? <acá>, por... Nos están esperando a no, fuera confederoso. Con? Confederaçó. Que es confederaçó? A a comer una sal. Es la pluralidad del Batman, ¿no? Okay. ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de Batmanes. Hasta acá llega mi amor. Te sentás ahí y después, si te permiten, entrás. si sí, no no? Me hago el eh, escapo. Vos quedate acá, cuídalo saladito. No me vayas a tomar champá, que después te tengo que llevar en pedo y tengo con tu vieja. Permiso, voy a hacer una alusión a lo que se hablara en la última reunión eh, del año 1989 en Aldo Bonzi, en donde se habló con los otros compañeros de las 62 organizaciones en cual eh, junto con el permiso que nos diera en su momento el senador Martiarena, eh le hicimos llegar un petitorio al Batman, a eh, la Batman International para que de esa manera eh la cantidad de fondos que nosotros necesitamos para lo para Eh, los pequeños las pequeñas necesidades que tienen los batmanes del Mercosur, como en el caso del compañero aquí presente eh, del Paraguay, que tiene un problema que va a pasar a, a explicar. Efectivamente, yo quería antes nada que saludarle a todos ustedes calurosamente y transmitirle de Robin también el <risa> saludo, ¿no? Igualmente. Nosotros... Tenemos mucho problemas con la arcadora ya. Un decir, porque esta pincha es más calurosa que ninguno no aguanta nada esto, viste? O tener eso y, y que en el Chaco Paraguayo, por ejemplo, si sigo tener problemas ese no no le aguanta ni la artija, nada, no, no te aguanta este go. Con... Ese yo quería decir más que nada, ¿viste? Sí. Y después incómodo para ir a hacer la compra, la chispa. A ver, no puede, eh, de la misma manera queremos hacerle saber eh, que los problemas del compañero uruguayo, eh, sí. en el cual... Eh, señor presidente, al, al, señor, señor, pre, hay un tipo vestido medio de payaso ahí que quiere entrar. Mirá. Buenas tardes. Por favor, me gustaría pedirle a que se mantenga sus voces. Estamos en la reunión de la próxima. Me gustaría que eso. No, no te entendí lo que me dijiste. I said to keep your voices down. De ta manera... ¿Me contestás? ¿Dónde eres el cuñata ahí por chipa por tu casa? De esta manera te van... <laughs> no, ¿por qué no te mandás a mudar, gringo de mierda? No hay ningún derecho, estamos siendo... ¿Estás haciendo Estamos siendo... Tomate nada, tomate nada, muerto. muerto! Anda, extraterrestre del orto, anda! Anda, anda, anda come para... ¡Homosexuality! ¡Homosexuality! Les pido, por favor, que sepamos Ay, carlera, otra vez no, de mira, nuevo y no, lo hagamos lo lo una lo movilización lo central. Es. Hay una movilización central en contra de este Imperio Yankee que lo único que hace es mantener una mala imagen porque nosotros lo no podríamos llamar Murciélago Man y, no, y, y Man, ¿por qué no Man? Y se acá, va a estrofalar la cosa... Bavo, Bavo, Cerca de 5.000 carreros transitan todos los días la ciudad de La Plata En revista La Pulseada de Julio, nos subimos a cartonear con Elena Vieja representante de un trabajo de familias excluidas Una actividad digna, amenazada por quienes solo se preocupan por el derecho del caballo que tira del carro Además, entrevistamos a la teóloga feminista brasileña Ivonne Guevara Vimos teatro dentro de la cárcel de Mujeres de los Hornos. Seguimos recorriendo los 10 años de la revista. Y los pibes de Barullo rompen la frontera de la discriminación a vecinos paraguayos y peruanos en el barrio Aeropuerto. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscríbete al 0 2 2 2516 www.lapulseada.com.ar Por un país con infancia La Pulseada, la revista del Padre Cajade Existe un espacio en La Plata donde se encuentran? Sal artísticos Espacios para reuniones Biblioteca Un bachillerato popular Trabajo autogestionado sin patrón Grupos musicales talleres de oficios para jóvenes El Centro Social y Cultural Olga Vázquez es un lugar recuperado, recuperado para construir una sociedad más justa Hace cuatro años Hace cuatro años con la lucha se consiguió la ley de expropiación Pero en todo este tiempo no se hizo efectiva ¡Tachaca! Este espacio céntrico está en el foco de la especulación inmobiliaria. Por eso exigimos, exigimos al gobierno de Seoli, por, por eso exigimos al gobierno de Seoli la apropiación definitiva de Lola del, del, del Olga Vázquez. La cultura, el trabajo y los derechos humanos no se negocian. No se negocian. No se negocian. No se negocian. olgavasquez.blogspot.com. Radio Nauta 106.3 RR radionautafm arroba gmail punto com oiga, oiga. Olga, punto vasque punto cultural arroba Así para todas las chicas y chicos con esta florcita de cumbión con florcita de cumbión Volvemos, vos, después de haber escuchado al gran caseros en cha cha, -Cha eh, la convención de Batman es eh, del Mercosur. Eh, se recomienda ver también. Que se recomienda muy bien. Acá, eh, por ejemplo, también tomando un poco de lo que estábamos hablando de, de la consigna del día, de qué superhéroe sería y por qué, eh, Ana Dordoni nos plantea que sería el Eternauta, porque está más allá del tiempo... Está siempre. Bien, bien. Eh, Lautario nos había puesto el spot eh, de... Eh, bueno, el spot, no sé si es el spot, pero por YouTube de Cha la convención de Batmanes del Mercosur, que acabamos de escuchar. Y Julián, no, Julián dice que está muy buena Juan Miguel. Que está muy buena Juan, no sé. Eh, bueno, y Ignacio Silvani tampoco dice que le gustaría... Nos pone un... Monty Python Monty Python Monty Python de Bícicle Repairman ¿Se entendió? Yo no te entiendo nada dice el paraguayo al Superman gringo en este caso también eh, Volviendo un poco a lo que es el programa eh, mi inglés es fabuloso ¿no? A mí me dijo mi profesora de, de inglés Podríamos hacer una, un Yo te tradujo te tradujo todo Estamos eh, estamos hablando aquí ni aquí. Eh, me parece que ya esto se va. Niñaki, nuestro portero amigo, eh, está aquí comentándonos algo sobre algo que se le ocurrió, no sé. Fumás mucho. Tenés que dejarlo, tenés que dejarlo porque sí, sí, mucho pucho fumás. Mentí. Mentira, no fue un Mucha droga fumás, mucha droga. Eh, bueno, ahora en este momento estamos acá, en es nuestro espacio de música Hoy no está el Tata Sterkel, pero sí está nuestro amigo Claudio Becker ¿Cómo le va Claudio? ¿Qué tal? Buenas noches Muy buenas noches eh, Claudito viene también para comentarnos uno de los fanáticos que yo conozco Creo que eh, el más fanático de todos sobre sobre Los Redondos eh, Una de las bandas históricas de la ciudad de La Plata Y también... Eh, de la Ciudad de la Plata como también de, de todo el país y de Latinoamérica, ¿o no, Claudito? Sí, eh, la verdad no te estaba escuchando lo que estaba diciendo, pero sí <risa> que... No, eh, no sé si fanático, eh, más bien una enfermedad que... que... Ah, peor, podríamos decirlo. <risa> este, va, va, va mucho más allá. Eh... Nada, comentar un poco algunas cosas de, de la historia de Los Redondos que por ahí son son conocidas para, para muchos, pero que muchos este, ignoran, no sé, algunas cuestiones por ahí propias de la ciudad que, que tienen que ver con la historia de Los Redondos en la ciudad, eh, que por ahí no, no, no son tan conocidas, como por ejemplo el, el famoso y mítico sótano donde se conoce... El Indio y Sky eh, que está ubicado en una casa que queda en, la calle, en calle 54 entre 5 y 6 este que creo que ahora es una especie de, de consultorio eh, un saludo a la propietaria que me, que me va a odiar después de esto este el Teatro Lozano que era donde se, se producían los primeros este, las primeras presentaciones de, de ...de lo que sería la protobanda que, lleg que llegaría luego a formar Los Redondos... ...que es la eh, formaban parte de, de un grupo de invitados de la cofradera Flor Solar... ...que también es un grupo eh, conocido de esta protohistoria de Los Redondos... El Teatro Lozano quedaba en 11 entre 45 y 46... Uh -huh. ...el otro lugar mítico de presentación de Los Redondos... ...el Boliche Candompe, eh, Candombe, perdón, en 6 en eh, entre 43 y 44... Y eh, el último lugar este, Ya más conocido El polideportivo De, de Gimnasia de Grima de la Plata Donde se, pre se presentaron el año 89 eh, El otro día estaba leyendo Un comentario en internet Que afirmaba que La, la mítica participación De, de Luca en, eh, en un pirata que anda dando vuelta Que, que aparece Luca cantando Criminal Mambo Con lo había sido en gimnasia esto no es así esa presentación fue en gimnasia sí pero en jeba en gimnasia grima de buenos aires en eh, una noche en la que el indio decide eh, no participar del show de la banda por esta, esta vieja este, este viejo paradigma de, de, de, de presentarse solos y de noche y como bueno había tocado en esa oportunidad esa noche era un festival de tocaban otras bandas, eh, el indio no, no, es que no, no es que no asiste, porque fue, estuvo, pero no, no eh, pero no cantó. Y la negra Poli, que ya hacía tiempo que, que venía teniendo contacto con consumo eh, particularmente con Luca, quien quería traer a tocar acá La Plata, y por, por diferentes motivos nunca se pudo dar, este lo convenció de, de, de subir al escenario a cantar con, con los redondos de esa noche, e hicieron seis, siete temas, y, de los cuales... Che, una pregunta, eh, toda esa idea que se tiene, ese mito, porque en realidad no hay nada concreto, salvo de gente que lo fue a ver en su momento, de esa producción que tenían los primeros eh, shows de Los Redondos, de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, donde, no sé, habían, era bastante sí, de silquense, claro. La... artístico. ¿no? Claro, la, la, digamos, de esta historia mítica o proto-historia de Los Redondos, o sea, tenemos de primera mano... de, de este reportaje que han dado el Indio Poli Sky a Gloria Herrero a, a, a distintos periodistas de, de revistas como Pan Caliente y otras revistas de rock del momento que es la revista Canta Rock este... Que sí, que esas primeras pre presentaciones de, de Patricio Rey y su Redondito de Ricota son herencia directa, digamos, de lo que eran las presentaciones de ofreía la ofreía de la Flor Solar, donde no era eh, solamente eh, un recital de rock o un recital musical, sino que este, había distintos números, eh, circenses como decís vos, y teatrales también, otro tipo uh -huh. de, inter de, de intervenciones y eh, la, el reparto mítico de los redonditos de ricota eh, que, que muchos afirman que, que se terminaron cuando se terminó la cofradía, en realidad este se siguieron repartiendo el sultán lo siguió repartiendo entre el público hasta casi eh, mediados de, de, de 1984 bien eh... Así que se, se venía, era como un laburo bastante under para la época, siendo sí. que también estábamos estamos hablando de eh, fines de la dictadura, principios sí. de la democracia, que aún tenía la resabia ¿no? de, eh, militar eh, del miedo, de la persecución, de no poder expresarse de alguna manera, y vienen estos grupos a claro. romper lógicas claro. de, el, el, de que se venía bien. El... El armado digamos de este, de, de justamente de este grupo que, que confluye con la con acu de la flor solar se da justamente en, en 1976 cuando el golpe estaba ahí era todavía recién comenzaba y te, por ahí también está la discusión de si lo del circuito under era eh, solamente como, como una, una especie de protección digamos de lo que era la, la represión claro. imper, imperante en ese momento Pero no tiene que ver solo con eso, sino que tiene que ver con una idea de contracultura, ¿no? de, de, de, de hacer todo, una, un, todo un movimiento artístico en contra de lo que es la cultura hegemónica, este, que va a durar hasta hasta el 83, no por nada se abandona digamos en ese, en ese momento. Ya en el 84 empieza a haber, eh, con Sky a la cabeza dentro del grupo, eh, gente que empieza... Abregar más por algún profesionalismo musical que, que poco tiene que ver con con, esa, con esas presentaciones caóticas Donde cualquiera podía tocar cualquier instrumento Y los temas... Este, no Era otro otro momento histórico también de buscar la expresión Digamos, más allá de que no sabías tocar mucho O ese anarquismo de decir, bueno, no me dejan hacer nada Que claro. damos un espacio para... Eh, eh, para re, no sé, para... ...de alguna manera mostrar lo que uno es... Claro, pero por ejemplo... Eh, ...hay un recital en... ...azul... ...en el año 84... ...donde el baterista del momento... Eh, ...que luego fue batero... ...de los Twists... No, eh, ...decide no tocar porque no había caché... ...no no, no, no había... Este, ...retribución monetaria... ...entonces deciden tocar con una batería... ...electrónica... ...como nadie la sabía manejar... Eh, Las baterías no paraba entonces los temas duraban <risa> eternos. Eran, eran eternos hasta que alguien podía detenerla o, re, o, re, o, re, <risa> o reprogramarla ¿no? entonces todo eso este lleva digamos a la, a la profesionalización de la banda eh, que llega con la grabación del primer demo digamos, que, que se graba en rca que son cinco temas eh, es anterior eh, a adulto Sí, ese ese demo en realidad es un demo que cuando Redondos deciden eh, empezar a, a recorrer el circuito under de Capital Federal eran como para mandar a las a las FM de, a modo de promoción. Este RCA en su momento podría haberle ofrecido un contrato a, a, a los Redondos como pero como aquel productor que, que alguna vez le dijo que no a, a los Beatles, este hubo una persona dentro de RCA que dijo que que no tenían futuro, no tenían futuro, que no, esa banda no llegaba a ningún lado. Entonces quedó grabado, que ha quedado esos cinco temas como como demos solamente y ellos pudieron recién en el 85 eh, grabar uh, Gulp con una producción totalmente independiente. De hecho la, las tapas de Rock and Roll eh, fueron hechas todas a mano en esa tirada y se agotaron, ¿no? Y ahí surge el primer contratado el representante de con... <risa> el otro <sería> sí, <risa> sí, no sé. ¿Ahora dónde estará? ¿A dónde estará? Que será de la vida de ese muchacho. este Bueno, y ahí graban graban Gulp, donde deciden eh, incorporar todos temas nuevos. Ninguno de los que este, están en, que están en, en, en, en Gulp eh, formaba parte de, de los shows previos de Los Redondos. Este, de hecho, el único tema que luego es eh, grabado en en estudio de ese demo es Mariposa pontia que recién es grabado en 1996 cuando hacen Luguelito ¿No? bien ¿te parece escuchar un tema de, de, Gulp, de Gulp de ese primer disco ¿cuál elegiste bueno, para este caso? Eh, justamente eh, Barba Azul versus el amor letal Música este riconcito ricotero eh de la mano de nuestro nuestro amigo Claudio Ecker eh, temazo el que hablamos de, de escuchar eh, hay una a mí la versión particularmente la versión que más me gusta es la de el que es, el he llamado el pirata oficial que es eh, en directo una versión en, en vivo más este más roquiadita con más ritmo eh Particularmente en directo es del año 92 y es llamado eh, Pirata Oficial porque por mucho tiempo se creyó que era este, el mejor pirata de los que andaban dando vuelta y después se supo que, que <risa> ellos mismos este, eran los que lo había habían había, claro habían tomado lo, lo de los piratas que ellos más les gustaban y que mejor se oían eh, todas esas pistas y las habían ido a, a remasterizar a a Los Ángeles y lo habían largado medio subterráneamente sin sello, pero que es este como una oficialización del pirata que más les gustaba a ellos. ¿no? Eh, que me quedé pensando con el tema de solos y de noche, ellos después vuelven a tocar en un festival que también es un momento mítico, que es para darle una mano a, al director de la revista Pan Caliente. Este, que para salvar la deuda para salvar la revista en sí, salvar las deudas que tenía, organiza un recital en excursionistas donde también toca gente como Celeste Carballo, gracias Fontova, este y algún otro más que no recuerdo en este momento. Eh, a los abuelos de la nada tocan eh, y eh, se produce eh la la cuando sale la famosa Monona a a Escena, que era una de las chicas que hacía un, un espectáculo este, en todos los shows y eh, se desnuda y entonces la policía dice la, la famosa frase o baja ellos subimos nosotros y que terminaron subiendo ¿no? este, a lo que la, la audiencia respondió, ¿no? Eh, bueno, después de, de Gulp eh, van a grabar octubre Ya con la formación eh, casi casi definitiva Porque va a, a cambiar nuevamente después de, de octubre Se va a sumar eh, a, la, a la formación eh, Tito Fargo Daviero Que venía de, de tocar en la Harlingham Reggae Band Que era una banda que armaba Luca cuando cuando faltaban algunos integrantes de Sumo y tenía que cumplir con el contrato, este le cambiaron a la banda y eran todos del mismo círculo, hablando de toda la misma gente. Exactamente, este Tito Fargo Daviero y entra el Piojo Avalos a la batería. y incluyen en Y el Norris también, no sé. No, no. Semilla había entrado antes ya. Claro. Eh, pero no graba el demo, por ejemplo, no ah. forma parte de del de, de de, demo y de, y de este en, Y toca un tecladista en, en un órgano Hammond, eh, que, que es muy típico del sonido de Octubre, que se llama Andrés Teocaridis, y quien después de la grabación participa en un solo recital porque tiene un accidente automovilístico y fallece y los, eh, el Indio y el Sky deciden no, no reemplazarlo, no volver a tener teclado, por lo menos para presentaciones en vivo, ya que para las grabaciones, eh, en, todo, en todos los discos, a excepción de Lobo Suelto, Cordero Atado y Momo Sampler, que es el último, participa en teclados eh, nada más y nada menos que Lito Vitale, pero en presentaciones en vivo deciden no, no, no contratar un, un tecladista luego de la grabación de octubre que es eh, muy cara los sentimientos de los ricoteros no sólo por, por, por lo que representa dentro de lo que es el rock nacional sino porque tiene contiene lo que es este la final el final y el himno de todos los recitales que jiji es este eh, pasado octubre se alejan de la banda eh, el Piojo ávalos que es reemplazado por, por Walter Sidoti Ya definitivamente hasta el final eh, Se marcha el cole, el Conejo Jolivet y, y Tito Fargo por, Y deciden, el Indio y Sky deciden seguir a una sola viola No por no contratar a nadie Sino por buscarle un sonido más crudo a la banda Que es lo que había lo que más había gustado de Octubre digamos Y se va Willy Crook, también un visionario a tocar con los abuelos de la nada y es reemplazado por este Sergio Dawy eh, que también va a llegar hasta el final. Luego de, del éxito de, de octubre y en busca de un sonido de ese sonido más crudo sale un, un disco muy rock and rollero y muy parejo que es este Bayón para los idiotas que este contiene uno de los, los riffs más memorables para mí de salida de la, la Vi de Sky que es eh, el que está en vencedores vencidos un eh, tema que, que fue largamente este homenajeado eh, de entre la, una de las versiones más este, conocidas es la de la de hermética. Eh, y luego de eso, y tiene otro tema memorable, ¿no? por ejemplo, Vamos a las Bandas, que es otro himno que, que, que no puede faltar en un recital o, o Todo Preso es Político, que es una declaración de principio, eh, viene eh, luego de Un Bayón para el Ojo Idiota, graban en el año 91 eh, La Mosca y la Sopa acá te, eh, sí, este, esto le, le, va, le va a traer aparejadas eh, muchas eh, rupturas con digamos es un punto de inflexión porque eh, va a ser el momento de la masividad de la banda va a pasar de, de tocar de, de, de lugares de un cemento de, de, de, claro a, a, a grandes estadios por, por, por una cuestión obvia de masificación. Ahí es donde deciden tocar en obras luego de tanta negativa debe haber sido una de las primeras bandas que empiezan a tocar en eh, ese, digamos de, de ese... que, que vengan del circuito de lander es la primera digamos claro. eh, luego si la experiencia va a ser repetida digamos, pero la, la punta de lanza de todo movimiento fueron fueron ellos que pasaron de, de, de tocar ahí a tocar en, en un lugar como obras como horas sanitarias que queda para, para muchísima más gente Eh, de esta época particularmente datan este la, la, los dos callos que tienen eh, digamos, en, la, en la historia de Redondo, que es la pelea con, con Sims y, y Polimeni, y lo más trágico de todo que es la, la, la, la desaparición y muerte de Walter Bulacio ¿no? en, en el año 91. Eh, Enrique Sims, que hacía monólogos en los recitales, va a pasar a ser... este eh, Uno de los de sus mayores críticos eh, eh, achacándole que se habían vendido al sistema y polimen y eh, que no no, no no era tan amigo ni tan cercano eh, intenta hacer carrera digamos a partir de la crítica a los redondos eh, no no no sabemos que sin mucho éxito pero así todo este el indio le ha dedicado alguno que otro temita como para contestarle ¿no? eh, sí, y, y bueno y después de ahí ¿qué, qué se viene y qué tema podemos ir escuchando? escuchar ¿no? la época de la masificación luego de de, de la mos que la sopa viene el álbum doble que es este luego suelto cordero atado eh, que los lleva a ser huracán que es un estadio de fútbol ya que es la, también la primera vez que se, que se logra hacen dos fechas en la que lo revientan y luego hacen el graban en el 96 luz belito que este, va a incluir temas viejos, no conocidos, pero sí que venían de, de, de la década del 70 fin de los 70, principios del 80, eh, entre ellos la, la versión excelente y sobresale sobre todo el, el, el teclado de Lito Vitale, que es Mariposa Pontiac, el rock del país. faltan algún Falta. par de discos. Pensaban eh en los puntos en, en, en común, ¿no? Entre las, las dos bandas emblemáticas, digamos, para mí de para mí gusto personal de lo que es la historia del rock nacional que son eh, Sumo y Los Redondos. Eh, casualmente Sky y, y, y Luca se conocen eh, en Cemento Y, en la obviamente tomando un algo y descubren varios algo sí, claro. algos y tomando varias cosas <risa> que eh, descubren que habían estado en el mismo mítico recital el único recital que dio Jimi Hendrix en londres luca estaba ahí escapando del, del servicio militar obviamente y el indio fue a ver y a sky, eh, ah, sky sky estaba becado estudiando en parís Y bueno, eh, se vio en la disyuntiva de que si se iba a Londres a ver a Hendrix, este, se tenía que volver al país porque le cortaban la beca, y no lo pensó demasiado, fue a ver a, a la bestia de Jimi Hendrix. Y luego charlando con lucas descubrió que eh, casualmente habían estado eh, viendo el mismo, el mismo show. Y... Eh, Pero paradójicamente Sky, eh, que es este, una de las violas emblemáticas, eh, no no no comenzó tocando la viola. Él tenía un, un, un grupo eh, con el topado al oicio, antes de, de, de ingresar a la, incluso a la cofradía de la flor solar, que se llamaba Diplodocum Redan Brown, y, y él tocaba el bajo. en la... ya Ese nombre me, se me traba la lengua, se me lengua la traba ya. ¿no? Por eso eh, no lo voy a nombrar bueno. Te voy a pedir a vos que la nueve Diplodocum Redan Brown se llamaba el, el grupo Y él tocaba el bajo Bueno eh, Habíamos quedado en Luzbelito Luego de... Eh, bueno, Luzbelito fue uno de los discos que, <risa> que más producción y postproducción Llevó, tal vez no Con, con eh, Mezclas en, en Brasil Remasterizados en, en Los Ángeles Este la redistribución de DBN digamos fue todo como como como muy como muy trabajoso todo, pero valió la pena para muchos, eh, es el mejor disco de Los Redondos, muchos dejaron de escuchar Los Redondos, hay que decirlo también, muchos dejaron con ese disco, con ese disco este o no lo entendieron o no sé, la famosa frase se caretearon este Se alejaron de, de, de, de, del rock de más clásico a algo más oscuro. Algo más, más oscuro, alguna más una cuestión más conceptual, más armado. Claro. Un disco que es, que se puede escuchar de, de comienzo a fin siguiendo una línea, digamos. este Fue bastante difícil de digerir este en un primer momento, pero una vez que uno le da ruedo a ese disco es un discazo, digamos. este sí, sí. Tiene lo mejor de la nueva etapa de la banda. Bueno, eso fue en el 96, y luego de Luzbelito, eh, ahí sí vendría un golpe eh, bastante fuerte para, para los seguidores más tradicionales de Los Redondos con la aparición de eh, Último Bondio a Finisterre. donde Igual eh, es un discazo. Es, también es un discazo. Eh, yo tengo un amigo que eligió ese disco para dejar de escuchar Los Redondos porque decía que había mucha máquina, mucha máquina. ¿No? Entonces yo le preguntaba cuál era el disco que más le gustaba a él Si Luguelito, si Último Bondi tenía muchas máquinas Y él, haciendo hablar de, de, de ser un, escucha, un un oyente clásico de Los Redondos Me decían, obviamente Octubre Y yo, le, la respuesta obvia es Octubre tiene más máquinas Entre sintetizadores y mixers y demás Tiene mucha más máquina que, que, que Último Bondi Y pasa que están usados de forma totalmente diferente claro Pasa que uno escucha... este Eh, las increíbles andanzas del de Capitán Buscapina en CiberSiberia, el comienzo, y dice, sí, mucha, es todo es todo eh, máquina, hasta que arranca el, el, el rasguido de la, de la viola de Sky, que, que es inconfundible, este, pero es fuerte, es un comienzo difícil, digamos, ¿no? Eh, Igual ya nos venían... Como, ya nos venían preparando. Ya nos venían preparando, nos ¿no? Venían Para preparando. eso, con luzbelito digo eh, había eh, una diferentes... Eh, los recitales que se estaban dando también Sí, más... sí, iban más por ese lado, pero digamos, siempre teniendo presente a la hora de armar la lista de temas que los temas no solo Quijijí que es el que es el que finaliza el recital, que es el poco más grande del universo, sino la, los temas más bailados de los recitales eran de los primeros de los primeros sí, discos, sí, ¿no? Claro. Entonces, digamos, sin olvidar eso, siguieron su evolución en la búsqueda de un nuevo sonido que este más allá de lo que digan mucho para mí tuvo un, un resultado impecable porque el sonido de la banda cambia sustancialmente este con la salida de último Bondi también pasa un hecho eh, que es anecdótico pero que es este que tiene que bastante bastante que ver con, con por dónde andaba la cabeza el indio que es, es que es la última vez que explica digamos eh, una letra ¿no? porque arranca con, con la frase mientras Walter, Walter invade me... mientras Walter invade la tierra por él, por Walter que, claro, tuvo que salir a aclarar que no era por Bulasio sino que era por, por la batería de, de Walter Sidotti bien eh, con último bondi vienen los últimos recitales que son el patinódromo Mar del Plata en el año 98. Eh, Racing. y Racing y luego no, y el último bandi va a durar hasta incluso River los dos recitales en River ¿no? del 15 y 16 de, de abril de 2000 y a partir de Montevideo 2001 eh, arranca eh, la presentación en vivo del último disco que es Momo Sampler Perdón, sí, un, una, un, te interrumpo una cosita eh, En esta parte del, del recital de Racing eh, Digo, ahí comienza por lo que digo ahí, eh, En YouTube hace dos años Empiezan a explotar los videos de Racing En vivo sí, de Los Redondos sí. eh, Viéndose que hubo una preparación Para que eso se produzca sí. eh, Y los primeros conflictos Si no me equivoco eh, sí, De la banda En, en ¿no? realidad En eh, realidad Eh, acá tenemos dos campanas, ¿no? Luego, porque, bueno, eh, cerra, cerrando este, este, esta parte, digamos, discográfica, sale Momo Sampler y eh, se termina, digamos, la producción discográfica de Los Redondos porque, como bien decís, luego viene el, el conflicto. Luego de, de la salida de Momo, entonces está el, el recital de Montevideo eh, y el eh, Chato Carrera de Córdoba. Cuando... Eh, deciden anunciar poli y sky que los redondos se iban a no iban a, a volver a grabar por lo menos por un tiempo es el, lo único que sale de forma por decirlo de alguna manera oficial desde la banda hacia los hacia los seguidores nos queda la, los queda la duda hasta que eh, eh, sky saca su, su primer disco solista donde ella empezamos a sospechar que no hay vuelta atrás sino sí, y <risa> eh, y digamos cuando la, los pocos que tienen la posibilidad de acercarse a ellos tienen la oportunidad de preguntarles eh, comienza a decir que sí que no hay que, a dejar a entrever que no hay vuelta atrás y que tiene que ver con diferencias musicales esto siempre parte de parte de, de lo que sería el matrimonio eh Bailis o Castro, o sea, Poli Sky. eh el indio nunca nunca dijo nada eh, en ese sentido no dijo otras cosas que claro. dejaba que también dejaban entrever que no había vuelta atrás pero eh, el, el año pasado sky le a una, una entrevista del suplemento de clarín que no recuerdo ni me interesa cómo se llama el suplemento joven que dice que el viaje se terminó porque uno de ellos se quiso adueñar de, del sueño de todos entonces al otro día el indio saca una, una carta abierta que aparece en internet contestándole, digamos, diciendo que, no, no, que él quisiera que fuera como dice Sky, cuestiones de diferencia musicales pero que son cosas más terrenales, en concretamente dinero y lo que el indio explica es que desde hacía varios años le venía pidiendo a Polly Sky, fundamentalmente a Polly que era la manager y encargada de hacer ese tipo de cosas una copia de, eh, el registro de audio y video que tenía de la banda lo que él pide digamos el registro de video arranca en el 94 con Huracán entonces Bien. está Huracán 94 Racing 98 eh, el Patrimonio de Mar del Plata y River eran como los puntos álgidos donde estallaba la discusión digamos ¿no? donde el indio pedía una mucha copia. plata debe haber si sí. eh, sí, digamos mucha plata potencialmente en, en una caja fuerte ese material no le, no, no, no, no claro, le significa no, nada no, a nadie nada bueno, ¿no? pero... Eh, pero bueno eh, lo que aduce el indio era que era por seguridad eh, de, de la banda y por seguridad personal porque él decía que si a él lo partía un rayo eh, su hijo Bruno iba a tener que pedir por favor cosas que le corresponderían por derecho, algo, algo así el tema es que después del recital del de, de chato ellos se juntan a, a armar el próximo show surge la discusión se, se pelean discut primero empiezan la discusión después una pelea más más más cruda y más vil por el por cuestiones monetarias y ese es el, el fin definitivo del viaje ¿no? Eh, y no hay posibilidades que se no, bueno van a juntar, no esto Siendo de, vos que conoces tanto, no, no lo vemos Yo creo que una, una guerra de egos de este tamaño Es imposible eh, Es imposible ¿Y? Y, y leyendo entre líneas eh, letras de, de canciones Tanto del indio como de Sky Es pa, bastante difícil, por no decir imposible yo, yo Mientras tanto podemos disfrutar la música de Sky, del indio Por cierto podemos... por suerte eso es sí, imperecedero eh. Eh, Y bueno, Sky va a tocar acá aproximadamente acá en la Ciudad de La Plata el Indio durante este año ya no, va a tocar. Eh, no lo va a hacer, no el año que viene eh, va supuestamente va a lanzar su nuevo disco con eh, el nuevo recital que todos esperamos, ansiosos, eh, para ir a esa gran fiesta ricotera que, que se caracteriza los shows del Indio Solari. Nos vamos con un tema, nos despedimos. De, de Claudio, muchas gracias Claudio por estar acá gracias a usted por, por permitirme venir un placer muchas gracias, muchísimas gracias nos vamos con un tema emblemático de los Redonditos Recortes Recordar es pasar por el corazón. Que la memoria histórica, entonces, tase a fuego en nuestro corazón, en cada latido. Basta de impunidad. Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales del fusilamiento público del trabajador de la educación. Para que el crimen no se repita y no nos acostumbremos a la muerte. Es indispensable transformar el dolor y la bronca en acciones. Comisión Carlos Presente. Justicia ya. Hola, soy Jessica. Tengo nueve años. De Olga Vázquez, yo pinto y juego. Y con hermano tiene ocho años. Yo me llamo Samila. Tengo ocho años. En el Olga Vázquez. Quiero jugar a la biblioteca. Me gusta mucho venir este lugar. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio nauta 106.3 Música Radio Nauta 106.3 512 1690 512 1690 Sembrando cultura cosechamos libertades Oiga Olga Olga Olga holta. Bueno, y acá seguimos con Oiga Olga, después de mm, el hermoso programa que preparó nuestros compañeros sobre los redondos. Sobre los redonditos. Estuvo muy bueno, la verdad. Eh, ¿Con qué vamos a hablar ahora? que ahora vamos a arrancar, eh, vamos a ir presentando en este marco de en noviembre. Vamos a tener Eneka acá en nuestra casa. Que es el lugar? encuentro de centros culturales y espacios, y espacios culturales autónomos. Eh, un encuentro nacional, este va a ser el tercero primero se hizo en mar de plata el segundo en, en santa fe santa fe y hoy nos toca a nosotros eh, como olga vázquez y como en la ciudad de la plata eh, el tercer enca el tercer eneca lo vamos a hacer no solamente obviamente con solos el olga solo sino con centros culturales eh, hermanos eh, y en este caso hola aldana cómo estás hola qué tal eh, la compañera es Aldana. Sí, una compañera del Centro Cultural, ¿en eso estamos? Eh, sí. Bueno, eh, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿ustedes? Muy bien, todo ah, bien. Eh, nada, nos gustaría que nos contaras un poco cómo surgió eh, el Centro Cultural. Eh. ¿Qué actividades Ay, bueno, realizan? Bueno, por ahí se me corta un poco el, la señal, o sea, pero los escucho igual. Bueno. Eh, bueno, ¿cómo surgió? Eh, nada, en el año 2010, en 2010, y por fines de septiembre octubre eh, pues, que cantaban en la casa y de 8 y 41 decidieron como abrir un poco el espacio ellos hacían cenas todos los domingos hicieron eh, el espacio Y bueno de ahí caímos distintas personas así a modo personal eh, y también un grupo de teatro de la joda y empezamos como a mover la casa a ver eh, como plantear un poco el, el ideas y ganas que teníamos cosas para hacer para cómo abrir un poco el espacio Eh, y bueno, de ahí arrancó, digamos, este proyecto que se fue armarlo en marcha este, y bueno, y ahí arrancamos esto, o sea, desde fines del 2010 que fue como, bueno, el desafío era, eh, nada, a hacernos cargo del alquiler de ese lugar y bueno, empezamos a hacer distintas actividades y qué sé yo nada, arrancar en el 2009 fue cuando arrancamos con el proyecto más grande Uh -huh. que bueno, se abrieron talleres, que hasta el día de hoy algunos fueron cambiando, pero hay talleres en la semana, eh, de distintas cosas. No sé si quieren que les diga de qué. Eh, no, no, sí, eh, por ahí coment, comentarnos un poquito de por qué esta idea de, de, de abrir un espacio eh, en la ciudad de La Plata, eh, con qué objetivo que estén... Digo, porque creo que no fue que se juntaron bueno, porque sí, sino que tienen una, una idea, ¿no?, de, de, de, claro. de utilizar bueno, un espacio como este. Igual como todo objetivo eh, tiene cosas muy mutantes, pero, o sea, como la base de todo eso es como generar un espacio donde igual eh, las puertas se abran para un montón más de proyectos, eh, como un posibilitador de proyectos también en algún sentido, que, no sé, veíamos como, eh, digamos, del lado cultural, había muchas personas que para ahí les costaba conseguir un lugar, un espacio donde, por ejemplo, en, en este caso de los talleres, eh, y como nada, generar un espacio como un poco más abierto, eh, en el sentido de que, no sé, por ahí veíamos esta complicación en personas que por ahí o querían ir a hacer un taller, no sé, de plástica en algún lugar y se complicaba porque, no sé, tienen que tener determinados requisitos como, no sé, cantidad de alumnos, o sea, claro. una cantidad de alumnos, pagar una cuota por ahí un poco medio amplia y eso sé yo, y que complicaba entonces hicimos bueno, esa era una de las cosas, o sea, como dinamizar un poco eh, para la cultura en ese sentido, que no estuviera tan muchas trabajas la gente que por ahí le cuesta un claro. poco más y que querían dedicarse a eso, digamos, y como darle, o sea, dar vuelo a eso. Y por otro lado también, o sea, así como dinamizador cultural lo pensábamos, en el sentido y también en el de generar como un ámbito de sociabilidad donde, qué sé yo, la casa se trata por muchas personas en distintas circunstancias, hasta el que va al taller, el que da al taller, eh, los que hacemos, gestionamos un poco la casa, que también tenemos ideas de la gente que va a comer... Porque todos los sábados el año pasado eran todos los domingos este año todos los sábados eh, hay cenas entonces por como generar digamos lazos así como más desestructurados o sea romper un poco las estructuras de Con escuchabilidad lógica, también nos claro componen, digamos, ¿no? eh, ¿qué cual. actividades de las que se realizan un poco para comentar a, a la gente que por ahí no escuche no no conoce de, en eso estamos y que bueno tenés acá el espacio para para publicitar lo que están haciendo hoy en ese bueno, espacio Y ahora en este momento, o sea, lo que hay es, es durante la semana hay distintos talleres, hay, no sé, yoga, eh, taller de teatro, eh, hay clase de guitarra, de canto, de danzas árabes para niños, ahora arranca un taller de plástica para niños también, que hay niñas, eh, el año pasado se fue a uno y ya no podían seguir, no era otra persona, eh, después... Eh, hay también taller de samba como que se fueron distintos talleres eh, también hay de escritura de cuentos o sea como que es bastante diverso en ese sentido eh, y pues bueno hay o sea, muchas actividades no hemos tenido así aparte de los talleres o sea pues cada hay dos fiestas que se hacen al año por un tema vecinos que también es Digamos, una cuestión que hay que mantener causas de convivencia también pues estamos ahí en un barrio lleno de vecinos, o sea que por ahí moleste un poco claro. algunas cosas sí, pero en bueno sabemos, claro, sabemos algo de, sí, del claro, tema a ustedes les pasa lo mismo <risa> eh, eh, eh, así que bueno y después por otro lado también se han hecho ferias o sea por ahí la tarde con no sé eh, artesanos, música también ha sido un espacio bueno era, el año pasado hacíamos empanadazos para mantener el alquiler y vendíamos las empanadas. Este año les hemos prestado la casa a otras organizaciones que necesitaban un lugar donde hacer empanadas para juntar plata, para, no sé, al, algunos para ir al foro de educación. No. Eh, y después eh, también estamos ahora pensando en hacer, todavía no tenemos fe, pero hacer una jornada como con talleres abiertos también para mostrar un poco la casa. Ajá. Uh -huh. Y después hay los sábados, o sea, todos los sábados, eh, hay como nosotros le decimos las citas de previas, que podés ir a comer, eh, un plato que se hace en la casa, que no sé, es el mismo, pero en general son cazuelas, ahora en invierno, habíamos arrancado con tacos este año. Eh, se han dicho que son muy vendiendo. ricos. Eh, y a mí me encantan, no sé, yo se los recomiendo. Son muy rico los platos, de en eso estamos. Cuando quieren están todos <risa> invitados a venir. Eh... Y, y bueno, y los sábados hace eso, suele tocar alguna banda, también ahora estamos con la idea de meter un poco otras disciplinas, o sea, disciplina, otras artes oye, y cosas que no sean solo música. Eh, hace, el sábado pasado hubo eh, muestras de teatro, o sea, algunas pequeñas cosas que hicieron la gente de la Jota y otras. Se juntó también un grupo que se llama Enjambre de Jengibres en la casa, eh, que es como un grupo artístico en el cual es un, es un grupo como de poesía escriben y que se llaman entonces fueron leer algunas cosas eh, y después eh, bueno, también hay eh, o se hace eso los sábados, los domingos hay un ciclo de cine fotográfico eh, que es así, ese ciclo de cine de debate Y después las bueno, de cosas Sí, hay un la. montón de cosas porque encima si no, voy hablando y me voy a acordar también hay un grupo que funciona en la casa que se llama eh, el enigma de sapo que de sapo porque es de saber de, de, de decir saber poder uh -huh. eh, que uh -huh. trabajan con chicos prestan los chicos y chicas que pren digamos tienen como algún problema de encaje eh, sería porque esa es la palabra de, de, de que no entren en los cortes que nos pone la educación formal tradicional este, entonces bueno como son los chicos que señalan como problema que en realidad ellos en lauran ese otro lugar que no es un problema y no laburan solo con el chico sino o sea, pensando en cómo reinsertarse en el colegio y qué sé yo sino que también laburan, digamos, con todo su entorno familiar y abordan distintas problemáticas y laburan, digamos, con el entorno, con la escuela, todo, y no es el lugar de el chico tiene un problema. Claro. Entonces, como que lo corren un poco de eje, eh, hacen un trabajo muy zarpado eh, y es un grupo de cuatro o cinco personas, están laburando ahora con la presentación de del documental de la educación prohibida, junto con otra gente que está dentro de PEAOS 3000, que es... Un, como un grupo que nuclea distintas organizaciones de educación no, no tradicional. Eh, sí, y Aldana, ¿cómo, cómo sí. es que se organizan ustedes eh, en, en ese lugar? En, en eso estamos, bueno, nosotros ahí alquilamos esa casa, que o, no nos decimos Centro Cultural, sino Espacio Cultural, porque no tenemos ningún marco legal, digamos que... O sea, la figura del Centro Cultural en tanto marco legal no... O sea, no la tenemos porque no un marco legal, ¿no? O no. sea, es otro de los temas que pasan muchas veces con los espacios culturales. este que Estamos, bueno, viendo a ver cómo podemos resolver eso, pero bueno, nosotros el, nos juntamos, somos un grupo de entre 12 y 20 personas, o sea, como que va variando, pero el núcleo, núcleo, estamos casi siempre, somos 12, 15 personas, que nos juntamos todos los lunes a cenar, como en esta cosa de romper un poco las estructuras, Eh, y nada, y pensamos como distintas formas de gestionar y de gestionar distintas cosas ahí dentro de la casa eh, y generar espacio y bueno, realizamos, digamos Con tenemos un montón de proyección hemos, para adelante claro, nos hemos ¿sí? dividido mucho entre nosotros las tareas también, porque también eso fue digamos eh, fue también formar un grupo porque éramos un montón de gente que no se conocía entre sí claro. eh, entonces bueno, ya o sea, somos uh. hemos sido puliendo un montón de cosas operativas y de organización que nos ha llevado un tiempo, pero como que ahora estamos funcionando más así como con tareas eh, divididas, o sea, con los caseres, qué sé yo, como para poder, digamos, que no nos coma, digamos, lo operativo y poder generar otras cosas. Oh, sí. Eh... Aldana, muchísimas gracias, la verdad bueno, que, no, que por, ahí, por ahí recordarnos la dirección del lugar y algún contacto si alguno tiene ganas de pasar por ahí, o alguna fe sí. fecha próxima que tengan para invitar también a, a la gente que nos está escuchando. Bueno, fechas próximas todavía no tenemos así como una fecha establecida para esto que estamos pensando, para la segunda parte del año no tenemos fechas establecidas, Bien. sí lo que las invitamos a cualquiera persona que quiera venir, buenísimo, los sábados a la noche a partir de las nueve, y media, a, a comer y a pasar un, un rato en la casa, a tomar algo, eh, o al ciclo de cine, cuando quieran, eh, o a los talleres. Y después, eh, contacto, tenemos bueno por Facebook, que es En esto estamos, todo separado, eh, y si no el mail, que es esto estamos, sin la S final, gmail.com, Eh, y, bueno, ¿Y la dirección de la casa? La dirección, perdón, es 8 entre 41 y 42, número 460. Bueno, muchas gracias Aldana. No, gracias nos... a ustedes por llamar. Bueno, nos vamos a estar viendo seguramente en esto que nos toca ser de alguna manera todos un poquito de anfitriones de lo que va a ser el tercer Eneca eh, y esperemos que salga todo bien y ya estaremos dándonos una vueltita por allá para, para comernos unas cazuelas ahí. Con, con ustedes. Bueno, bueno yo no he dicho a la NECA, pero bueno, la calculo por lo que escuché que ustedes habían sí. estado hablando antes, así que bueno. Eso, bueno, les agradezco el saludo y bueno, sí, los esperamos. Bueno, muchísimas gracias, Aldana. Aldana, en eso estamos. Eh, esto... Muchísimas gracias e invitamos a todos para que participen de este Centro Cultural, Espacio Cultural, como otros que, que, que hay en la Ciudad de La Plata, como en, como también en Ensenada y en Berizo. Bueno, nos despedimos hasta viernes que viene Dale. y seguimos acá con los compañeros de Orgea de Vegetales. Dale, listo.